Por primera vez, el aborto se debate en el Congreso. Por primera vez, llega al Congreso nuestra lucha por su legalización. Soledad Besa, abogada integrante de católicas por el derecho a decidir. Por una razón de laicidad que exige a nuestros representantes que más allá de sus creencias personales o de sus creencias religiosas sean capaces de deponer sus propias preferencias